caso con las chicas que acaban de ganar 21 a 11, con una mu mucha rotación, mucho goleo repartido. Laura, me imagino que satisfecha por la gran actuación en el debut. Sí, sobre todo por lo que señalás, el goleo repartido, eso es clave a la hora del otro equipo ahora enfrentarte, porque eh, cuando hay predominancia de un jugador que sobresale por el resto, es como que todo el mundo apunta ahí a defender eso, pero la verdad que la función del equipo sí, eh, estuvo bien repartida y, bueno, estamos contentos. Pasa como en el tenis, casi que el entrenador no tiene injerencia sobre el jugador. Eh, ¿Cómo manejas el tema de los cambios? Porque a mí me llamó poderosamente la atención la cantidad de rápidos cambios que metieron. Mira, Mirá, eh, nosotros cuando entramos en esta modalidad de 3x3, eh, que no estábamos muy enterados, también nos preocupamos por lo mismo. Pero cada pelota muerta es un cambio, así que entre ellas van rotando todas. Eh, lo importante es el cierre, si es un cierre parejo, ahí sí eh, tiene que ver con la táctica, ¿no? Eh, entonces ahí te quedas siempre con una jugadora, nada, que tenga gol, picante, y bueno, y tratás de poner a tu mejor pivot, y dependiendo de la situación táctica, pones a tus mejores jugadoras o las que en ese, ese día están mejor para jugar esa situación. Se habla todo antes... Sí, y sabemos cuál es el lado débil del equipo que enfrentamos, y bueno, mientras tanto, mientras el juego se va dando doble a doble, fluido y es, es constante el cambio. Bueno, y además aprovecharon, me imagino, para ver en la previa, la, la derrota justamente Indonesia 17 a 14 con México, tal vez no es el noche rival más fuerte de grupos, pero había que comenzar con el pie derecho por los nervios que traían las chicas también. Había que vencer este momento, ya está superado, y ahora vamos por Fran Francia, juega muy bien, y tiene una calidad completamente diferente y bueno, va a ser duro el partido con Francia. Pero bueno, ya lo vimos, lo pudimos ver, ya lo pudimos analizar y bueno, y ahora dependemos de, de que ellas puedan contrarrestar el punto más fuerte o los puntos fuertes de Francia. Francia que comenzó ganando, como era lógico, eh, ¿con qué te vas preocupado? Porque si bien fue una actuación colectiva muy buena, eh, no funcionó el tiro de perímetro, ¿no? Sí, pero eso es producto también del primer partido, de los nervios, eh, necesitamos un poquitito más de goles de tres puntos y también estoy un poquito, eh, no sé si preocupada, pero el punto que necesitamos este, mejorar es el pase de apertura del contrario, poder contestar un poquitito más arriba porque hoy nos comimos dos triples por ese de esa manera, entonces necesitamos mejorar eso. Argentina viene de ser un gran mundial 3x3 en la categoría U23, que donde las chicas parieron con la misma medicina, ¿no? Que habíamos habíamos festejado todo lo del mundo. después Alemania jugó en contra. pueden hacer una especialidad para las chicas acá? Digo, ¿cómo ves este futuro de este deporte? Es una disciplina olímpica, ¿no? Eh, me parece que va a tener que ser una especialidad. Me parece que es un deporte que, que comparte cosas del básquet convencional, que se le llama indoor. ...y va a tener que hacerse especialista... ...porque es completamente diferente... ...completamente diferente... yo eh, ...ya hay muchos lugares del mundo que son especialistas... ...y bueno, nada... Eh, ...yo creo que Argentina... ...hoy los estamos como muchos países... ...sacando del indoor... ...y de a poco vamos a tener que ir especializándolas... ¿Y un sueño estar acá... ...viste una casita argentina en Buenos Aires un juego de No, esto es... Eh, ...no te lo puedo describir con palabras... ...puedo llegar a decir que es único la Villa Olímpica, todos los atletas no saben lo que es realmente. Yo lo filmo y se lo paso a la gente que sé que no lo va a poder ver y, y cada trato de, de, de disfrutar y decir qué es esto todo el tiempo porque la verdad que es único representar al país, representar al deporte que amas representar eh, a la Argentina y, y representar al equipo argentino porque nosotros somos... Un, un granito de arena en todo lo que es el deporte argentino en un juego olímpico, único Laura, gracias, te dejamos porque hay que preparar ya el partido contra Francia 13.30, se cierra esta jornada de básquet en el Parque Urbano y Argentina juega con Francia, que es un duro rival Sí, gracias, gracias por la nota un beso para todos Bueno, hasta ahí chicos, la palabra de la entrenadora de las chicas, Laura Corse conocidísima dentro del ambiente del básquet femenino no por supuesto